Gusti, gusti y bienvenidas, bienvenidos un día más, una semana más, un lunes más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozari Ratia. lunes 21 de mayo de 2012 y ahora mismo en Berriozar tenemos una temperatura de unos 8 grados nada más y parece que tampoco van a ascender demasiado esas temperaturas para hoy están previstas unas máximas de 12 grados y lluvias constantes durante todo el día mientras que para mañana las, las lluvias comenzarán a remitir y empezarán a subir un poquito las temperaturas para mañana ya se esperan máximas de 17 grados y un panorama que irá haciéndose más primaveral conforme avance la semana. El miércoles ya se prevén más claros que nubes, nos abandonarán ya las lluvias progresivamente y tendremos máximas cada vez más altas de 23 grados el miércoles y de 25 el jueves con cielos ya bastante despejados. Las eh, lluvias fueron precisamente las que empañaron en parte la jornada festiva de ayer por la escuela pública Euskaldun, la fiesta de Sorzen que se celebraba en el Parque de la Taconera de Iruña como cada año y que este año además lo organizaba el, eh, la escuela Mendialdea 2 de Berriozar, eh, todo un trabajo titánico de más de un, de más de un año que se vio deslucido por esa lluvia ya que impidió que mucha de la gente que tenía previsto venir, pues eh, finalmente acudiera a la fiesta. Hablaremos de todo ello un poquito más adelante. Conoceremos las eh, valoraciones de diversas personas que estaban eh, en la organización o que en torno al eh, Colegio Mendi Aldea. Eh, hablaremos con Sorcen y Kasbatuaz también. Hablaremos de todo ello más adelante y tendremos otras cuestiones aquí en Berrión, en el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Como cada lunes eh, tendré También a nuestra cocinera particular a Raquel Marti Artu que nos traerá un nuevo plato, una nueva receta para que probemos en casa. Todo ello en el Berrio Sarirriati, en el 100.8 de FM o en Como siempre, comenzamos con nuestro boletín informativo, con nuestro berrión informativo, así que quedaos con nosotros. Lunes 21 de mayo de 2012, comenzamos nuestro boletín informativo y lo hacemos, como no, hablando de la fiesta de Sorten, de la fiesta de la escuela pública vasca que tuvo lugar ayer en la, el parque de la Taconera en eh, Iruña y que organizaba. ...la Escuela Pública Mendialdea B de Berriozar. La lluvia fue una de las protagonistas y es que obligó a los organizadores... ...a modificar el programa que tenían previsto, acondicionándolo... ...para que pudiera llevarse a cabo en las carpas que instalaron. Sin embargo, el problema más grande al que tuvieron que hacer frente... ...fue que debido al agua que cayó, los organizadores, la comunidad... ...de la Escuela Pública Mendialdea, no pudieron cubrir los gastos... ...que origina la fiesta... Por ello hicieron público un número de cuenta en caja laboral para recabar donaciones para hacer frente a las deudas contraídas ayer. Este número de cuenta es el siguiente, 3035 0058... 3 0 0 5 8 1 1 7 2 5 9 8 más adelante repetiremos este número de cuenta para que todas aquellas personas quieran apuntarlo y eh, colaborar en eh, esta fiesta y colaborar a paliar los eh, gastos que han tenido que han ocasionado esta fiesta y que por culpa de la lluvia de ayer ...pues no pudieron recuperarse... ...tenían preparado un día maravilloso... ...el fruto del trabajo que se había llevado a cabo... ...a lo largo de todo un año... ...y lamentablemente la lluvia lo estropeó en parte... Eran las palabras de Aitziber Martínez de Lagos, portavoz de Sortzen y Casbatúas. En cualquier caso, Martínez de Lagos subrayó que fueron miles las personas que se acercaron al recinto festivo instalado en la Taconera y Antoniuti, así como a quienes acudieron a trabajar, por lo que la valoración de la jornada de ayer tiene que ser forzosamente positiva, ya que la Escuela Pública Euskaldun recibió un importante apoyo a pesar del lunar que supuso la climatología adversa a la que tuvieron que enfrentarse. En el acto de apertura de la fiesta en el que intervinieron la banda de música de Berriozar y la coral El Carrequín, Martínez de Lagos y Néstor Salaberri integrantes de Sorcenicas y Casbatuaz, explicaron que el lema de la jornada era Milla Bosteunda que Euskal currículum Alanduz que Esten La traducción sería desde 1512 trabajando en el currículum Euskaldun, en el currículum Vasco y es que según destacaron desde Sorcenicas, y Casbatuaz, Quieren subrayar la importancia del currículum propio porque defienden una escuela con participación del pueblo. Asimismo, quisieron mostrar su apoyo a la iniciativa 1512-2012 nafarroa-biciric. En, en este sentido, también quisieron mostrar su apoyo a las movilizaciones y a las jornadas de huelga convocadas en la enseñanza pública en contra de los recortes que el gobierno de Navarra quiere implementar. De hecho, mañana mismo es una de esas jornadas de huelga y desde Sortsen y Kasbatuaz quisieron apoyar todas estas movilizaciones. El recuerdo al quinto centenario de la conquista del Reino de Navarra por las tropas castellanas estuvo también presente en la jornada de ayer, ya que, como hemos dicho, se homenajeó a la iniciativa 1512-2012 Nafarroa Biciric. Asimismo, se descubrió una réplica del, del monumento de Amayur en recuerdo a los resistentes a la conquista de las tropas castellanas aunque junto a todo ello también eh, se llevaron a cabo diversas actividades, conciertos eh, y eh, los conciertos de rock que sí pudieron llevarse a cabo, así como la actuación de Pirrich eh, Taporroch. Entre los asistentes se encontraban las parlamentarias de Bildu, Acarcho Ruiz y Aitziber Sarasola, los de Nafar Bai, Juan Carlos Longás y Xavier Lassa, también eh, alcalde de Berriozar, y asimismo también estuvieron presentes Fernando Barrena y Cheliu, Luis Moreno, de la izquierda abertzale, e Igor Arroyo y Michel Lacunta, responsables de los sindicatos LAB y ELA en Navarra. Pues ya hemos visto cómo la lluvia no consiguió amilanar a los organizadores de la fiesta de Sorcen y tampoco amilanó a aquellas personas que luchan contra la... el olvido y luchan a favor de la memoria histórica. Y es que ayer tuvo lugar el homenaje a los presos del fuerte de, de San Cristóbal en el monte Ezcaba. Un año más la sociedad cultural Chimparta organizó el tradicional homenaje en el domingo más cercano a la fecha del aniversario de la fuga del Fuerte San Cristóbal, que fue el 22 de mayo, de la que se cumplen ya 74 años. A pesar del mal tiempo, cerca de 200 personas subieron a pie o en coche a lo alto del Monte Zcaba, entre ellas especialmente emocionados y muy agradecidos familiares de los dos presos que fueron exhumados en esa misma mañana de insistente lluvia y frío, Emiliano Esteban Benito y Juan José Martínez Sánchez. Los trabajos de los técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi se vieron dificultados por el agua y el barrizal, pero la memoria venció y los familiares pudieron poner fin a la larga e injusta espera recibiendo los restos de los suyos. Y es que a pesar de la lluvia pudieron realizarse estas dos exhumaciones que estaban previstas. Finalmente los familiares de Juan José Martínez y de Emiliano Esteban recibieron emocionados y agradecidos los restos de los suyos. pasamos ya a hablaros de las noticias de Berriozar y comenzamos por una concentración que tuvo lugar el pasado sábado como en otros muchos pueblos de toda Euskal Herria el movimiento Herrira organizó concentraciones en favor de los presos, de los derechos de los presos vascos en Berriozar se concentraron 180 personas durante una hora, por lo tanto eh, se puede calificar de exitosa esa concentración en Berriozar como en muchos otros pueblos, en más de 200 pueblos de toda la geografía de Euskal Herria. Y hablamos de vivienda, en concreto de alternativas de acceso a la vivienda, ya que en estos tiempos de crisis cada vez son más las noticias que escuchamos sobre vivienda, sobre desahucios, sobre diferentes dificultades a la hora de acceder a una vivienda y precisamente para hablarnos de esas alternativas de acceso y en concreto de las cooperativas de vivienda en cesión de uso, eh, han organizado una charla para el próximo día 29 de mayo, el martes de la semana semana que viene en la que eh, participarán la eh, asociación Sostre Civic y en concreto Raúl Robert, miembro de esta asociación, que explicará qué son las cooperativas de vivienda en cesión de uso. Como hemos dicho, será el martes de la semana que viene, 29 de mayo a las 7 de la tarde en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Y es que, como hemos dicho, cada vez son más las noticias que nos llegan sobre desahucios, noticias tristes relacionadas con la vivienda y Berriozar no es una excepción. De hecho, hemos conocido recientemente que va a haber un nuevo caso un posible nuevo caso de desahucio en nuestro pueblo. La plataforma de personas afectadas por la hipoteca de Berriozar ha denunciado un nuevo caso de amenaza de desahucio en Berriozar. En esta ocasión se trata de una vivienda de la calle Dona María que fue tasada a efectos de subasta en 192.400 euros aunque contrasta con el importe del préstamo que concedieron a esta familia que fue de 240.000 euros y la cuota Que venían abonando hasta que se quedaron en el paro era de 1.034 euros. De esta forma, el banco Banesto sigue solicitando el, lo que resta de la deuda a esta familia, a pesar de que además les quieren dejar sin vivienda, sin opción de optar a otra vivienda y sin posibilidades de hacer frente a todas esas deudas. Por el momento la plataforma de personas afectadas por las hipotecas de Berriozar ya se ha puesto en marcha, en marcha ya ha empezado a trabajar, a eh, ponerse en contacto con las diferentes entidades involucradas en este asunto y conforme tengamos más información os la iremos trasladando. Más cuestiones, hablamos ahora de esta casa de Berriozar y Riatia y de Guzqui Plaza El Cartea y es que hemos organizado un curso de radio eh, dirigido a todas aquellas personas que quieran aprender a hacer un, un programa de radio para ello solo tienen que enviarnos un email a berriozaririatia.com Indicando su nombre, apellidos y su número de teléfono, y haciendo ver que quieren participar en esa. en este curso de radio, en este taller organizado por Berrio Zarigratia y Eguski Plaza El Cartea. El curso es gratuito y se llevará a cabo los días 15 y 16 de junio. Y para eh, inscribiros, tenéis de plazo hasta el día 13, mandando, hasta el 13 de junio, ojo, mandando eh, un email a Berrio Zariratia arroba Otra actividad de, de interés aquí en Berriozar eh, son las primeras jornadas informativas y de reflexión de la vida y las personas de Berriozar. Bajo el título, otro Berriozar también existe. Se han organizado estas jornadas en colaboración entre el Ayuntamiento de Berriozar, la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y diversas entidades sin ánimo de lucro para dar a conocer esa labor que realizan eh, con personas en eh, exclusión o con otro tipo de problemas. Eh, la semana pasada ya tuvieron lugar las primeras eh, charlas, las primeras actividades dentro de estas jornadas y esta semana concluirán las jornadas con eh, charlas tanto mañana como pasado mañana. Mañana martes 22. Y miércoles 23, que tendrá lugar el, eh, las charlas, las diferentes charlas organizadas por las diversas asociaciones sin ánimo de lucro que tenemos en nuestro pueblo. Todas ellas explicarán su importante labor y en concreto serán Videan, el Banco de Alimentos, la Asociación de Ayuda al Vecino, Caritas, Anfas, Eunate, asociaciones de espina bífida, hidrocefalia y esclerosis múltiple o Bonotaxi. Todas ellas participarán en las charlas que tendrán lugar hoy, perdón, mañana y pasado en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar a partir de las 7 de la tarde. También os recordamos que están en marcha varios eh, concursos, que está abierto el plazo, por ejemplo, del concurso de cartel de fiestas para este año. Eh, hasta el 8 de junio podrán presentarse los originales eh, para este concur concurso del cartel de fiestas. De 2012 se entregarán en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde y cada participante podrá presentar un máximo de 3 carteles en estilo libre, en estilo y técnica libres. Se premiará el mejor cartel presentado, el mejor eh, cartel local y un premio infantil. En concreto serán 600 euros al mejor cartel, 300 al mejor cartel presentado por uno, una Berrio Zartarra. ...y 150 euros en la modalidad infantil... También está abierto el plazo de inscripción, de presentación de trabajos en el concurso de fotografía Una imagen desde la discriminación a la igualdad Un concurso que llega a su decimoprimera edición y en el que pueden participar todas las personas que lo deseen Con un máximo de tres fotografías Estas fotografías deberán reflejar situaciones de discriminación, corresponsabilidad, buenos tratos o igualdad entre mujeres y hombres Serán eh, tituladas, aunque podrán ser en blanco y negro o en color y en tamaño de 20 x 30 centímetros. Se presentarán en un sobre cerrado en el que se detallen el título de la fotografía y la frase decimoprimer concurso de fotografía. Los originales se entregarán en la oficina de atención ciudadana en horario de 8 y media a 1 y media eh, desde el 16 de mayo, bueno, desde la semana pasada, hasta el próximo día 22 de junio. Habrá tres premios consistentes en 400 euros, 300 euros y 150 euros en la categoría general y además un premio especial para la mejor fotografía presentada por uno o una Berrio Zartagria consistente en otros 400 euros. Y hablamos ya de los resultados que nos ha dejado esta jornada, este fin de semana para el Berriozar Club de Fútbol. Comenzamos con fútbol masculino. El equipo de primera regional de Berriozar se enfrentó al Betiona, que Villaba eh, y perdió por 0 a 6 eh, aunque eh, tenemos más resultados el cadete A se enfrentó al Don Esteve en Berriozar y con un resultado de empate a 1 el infantil A tuvo como rival al Inter Pamplona en Berriozar y vencieron los Berriozar Tarrias por un contundente 13 a 0 Este lunes no tenemos más resultados porque hay, en cuanto a fútbol masculino, porque hubo muchos partidos que no se jugaron, que muchos equipos tuvieron descanso. También ocurrió lo mismo en el fútbol femenino, y es que solo tenemos, solo se jugó un partido. El equipo de fútbol 7 femenino se enfrentó al Santa Cara en el Estadio Larriavide de Pamplona y venció por 1 a 2. Y ya que este fin de semana no hubo partidos de fútbol 7 masculino pasamos directamente a nuestros representantes en de Futbito el Berriozar A se enfrentó al que en Ansoain y perdió por 1 a 0. El Berriozar B se tuvo como rival al San Cernin y venció por 0 a 1 mientras que el Berriozar C tuvo como rival al Ardoy y eh, perdió por 1 a 0 el Berriozar D se enfrentó al Liceo Monjardín en Berriozar y venció por 1 a 0 y idéntico, resultado tuvo el Berriozar E, que jugó contra el Aspilagaña en Berriozar y también ganó por 1 a 0. El Berriozar F también se enfrentó al Liceo Monjardín en Ursulinas y ganó por 0 a 1, mientras que el Berriozar G se enfrentó al Carmelitas Bedruna en Berriozar y ganó por 1 a 0. El Berriozar H no pudo con el Santa Luisa que en Echabacois se perdió por 1 a 0, mientras que el Berriozar I se enfrentó a la Naitasuna y venció por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 Y ahora vamos a escuchar un poquito de música y volvemos enseguida con esas declaraciones, esas reacciones y esas valoraciones a la fiesta de ayer de Sorcen. <música> Eta atzoko egunaren, atzoko festaren herreaktioak, valorazioak bilatzen ari gara Eta hemen txe telefonoz bestale daukagu zigor Engartzia, Mende Aldeabie Eskolako ikastetxeko zuzen daria Kaixo zigor egun on Kaixo egun on Tira, ba askoren esanetan valorazioa gazigozoa, gozoa, ba azkenean e, e, Euskal Eskola Publikoak babesa jasot zuelako Milakalagun urbildu ziralako atzo iruñeko takonerara gazia iruñak nolabait e, e, euriak barkatu nolabait e, ilun duzuelako, es e, giroa nolabizi izan zan zu. Bueno, ba, esan duzuna, está. Piskat eh bueno, eh guk oso ongi, ba e, egi e, esan, <laughs> ba bueno, eh ondorengoguna ere ba balase bizi dugu, está. Eh hemen hasiratik esker tu igual, eh hasiera hasiratik atzogoitik ba jendeak jendaren parte hartzea, esta. Eh mm -hmm. naizte eguraldia osotsarra izan, ba ba bueno, ba nola jendean animo hurbildu eta eta jo asker eskerrak beraierri, estan horri batean ba jarraitu zuen aurrera festak, esta. Mm -hmm. Eh batetik hori, bestetik ba berriozak kogen de gustiarri eskerrak, ba orrantolak eta lanetan eta ere ba ba asteburosoa pasa eta atzo ere horribili zirelako, esta. Mm -hmm. Eta hoiei esker ere, ba bueno, asken momentuko aldaketak eta egin eta lortu zen estalpea hartzea holan punturik garrantzitzenetan eta eta bueno pues ekimenak aurrera egitea ere ez eta esateko ba ekitaldi nagusienak eta mantendu sizela es kontzertuak mm -hmm. beltz eta portzenmanaldiak chanmaguarenak e, kamasibaien ipuia ke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 maar goed, babasuten is er. En ricaori, doogogogori is er. En daar is een nieuwste verhaal. En daar is een nieuwste verhaal. En daar is een nieuwste verhaal. En daar is een nieuwste verhaal. En daar is een nieuwste verhaal. het daar is een nieuwste verhaal. En is een nieuwste verhaal. is een zo verhaal. En een is is eta uno het een Garriadori. het Garriadori. En dan het een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 I got forsaken right to be loved Love, love, love Teníamos las palabras de Sigor García en euskera y también hemos eh, hablado con Néstor Salaverría, portavoz de Sortzen y Casbatuaz en Farroa, que también nos hacía su propia valoración ayer al pie del cañón. Bueno, pues hoy ha quedado, bueno, el domingo ha quedado, quedó demostrado una vez más que la sociedad vasca en general y la Navarra en particular, ...ha dicho un no rotundo a, a los recortes... ...ha dicho un sí rotundo a un sistema educativo propio... ...donde el euskera y la cultura vasca... ...a través del currículum vasco... ...y como no por supuesto la calidad... ...sean los ejes vertebradores de ese sistema educativo y que bueno que está dispuesta a trabajar día a día por encima de todas las trabas tanto meteorológicas como administrativas para día a día se, seguir trabajando a favor de un sistema educativo propio y, y lograrlo no es que Ricasco ahí. Da kiezen denk je hij zal, bereid dan zeker villa aan Hemos visto ahí las declaraciones, las valoraciones de Néstor Salaverría y de Cigor García y recordamos también que los organizadores de la fiesta de ayer han abierto un número de cuenta en caja laboral para poder hacer frente a los gastos que ha ocasionado esta fiesta y que no han podido cubrirse precisamente por culpa de la lluvia. El número de cuenta es el siguiente: tres cero Repetimos ese número de cuenta, 30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 Seguimos adelante en Berrión, estáis escuchando el 100.8 de FM o eguskiplaza.net y ha llegado la hora de... Eh, bueno, a, a para algunos de sentarse a la mesa Para nosotros de poner, remangarnos Lavarnos las manos, pues ponernos el delantal Y ponernos a cocinar un poquito Con Raquel Marti Artuca, A la que tenemos ya en, en nuestros estudios A la que saludamos ya, Caixo Raquel Caixo Bueno, y hoy nos traes una receta De verdura que hace tiempo que no Que no hacíamos ¿Qué nos qué has traído? Guisantes con punticas de espárrago Guisantes con puntas de espárrago Y bueno, uh -huh. parece también una receta sencilla Como Fatica. suele ser habitual Aquí, uh -huh. eh, fáciles de hacer y fáciles para que todas las personas que nos escuchan en, en casa pues que, que puedan apuntar y bueno, pues hacer experimentos en la cocina también. Uh -huh. <ríe> bueno, pues vamos como siempre con los ingredientes que nos van a hacer falta para esos guisantes. Muy bien. Vale, pues para un kilo y medio de guisantes, hablamos de guisantes frescos, ¿vale? Digo, uh -huh. por si usáis congelados o así, cambian los tiempos de De, de, cocer, de cocción. Uh -huh. ¿Vale? Pero vale, un, un kilo y medio de, de guisantes frescos, desgranados tres láticas de puntas de espárrago, 80 gramos de jamón serrano, uh -huh. una cebolla pequeñica, tres cucharadas de aceite, una cucharadita de azúcar, cucharadita de café y un huevo duro. Y ya, Son también cosas que cualquiera puede tener en casa, realmente no, no son ingredientes muy complicados y vamos ya con la elaboración. Vale, ahí estamos. En una cazuelica ponemos a rehogar la cebolla picada, que no hace falta picarla muy fina, eso al gusto, pero bueno, sin que se deje pochar, sin dejar que se dore. Uh -huh. ¿Vale? Añadimos los guisantes, rehogamos otro poco, moviendo con una espátula de madera y agregamos un vasito de agua con la cucharadita de azúcar. Se mueve bien, se tapa la cazuela y dejamos a fuego lento cocer despacio, ¿vale? Uh -huh. Pasados unos 15 minutos aproximadamente, echamos el jamón, pero bien picadico. Cocemos esto 20 minutos más, más o menos, hay que vigilar que no se deshaga el, el guisante. Sí. Rectificamos de sal, teniendo en cuenta que el jamón sala, y luego añadimos las punticas de espárrago y decoramos con el huevo duro, que bien lo podemos poner en rodajicas o picadico. Uh -huh. Y esto ya se saca mejor así mismo en la cazuela. Ah, perfecto. Luego, bueno, una cosita para lo del huevo duro, que yo igual doy por hecho, pero para cocer un huevo, que yo creo que todo el mundo ha cocido huevos en <risa> casa, no, pero hay gente que dice, es que a mí no se me pela bien, es que, pues bueno, no tiene, no tiene más cosa que el, los huevos se ponen en agua, en agua, en una cazuela se ponen en agua, se les echa un chorro de vinagre y un buen puñado de sal, que es lo que luego nos va a ayudar a que se abra bien el huevo uh -huh. y se deja cocer. ¿Cuánto tiempo? Pues 10 minutos desde que empieza a hervir. ¿Vale? ¿Cómo sabemos si está muy cocido? Pues porque cuando no abrimos alguna vez un huevo duro y tiene la yema por alrededor una, un color oscuro, verdoso, sí, sí. eso es que se ha cocido demasiado. Ah. ¿vale? Cuando se ha cocido poco, cuando el centro se queda como naranja, que, que no ha llegado el calor hasta dentro. Uh -huh. Normalmente, con 10 minutos hervidos y refrescándolos enseguida, de, de pasar esos 10 minutos de hervor, uh -huh. ...conseguimos que la yema se quede... ...se quede en su punto... ...eso es, eso es... ...perfecto... Eso es ...un truco... ¿sí? ...bueno pues gracias por el eh, truco... El ...yo me lo apuntaré también ese consejo... ...y como siempre vamos a repetir los ingredientes de la receta... ...y luego la elaboración paso a paso... ...por si alguien no le ha dado tiempo a apuntarlo todo bien... ...vamos con los ingredientes... ...muy bien... ...pues un kilo y medio de guisantes frescos... ...tres latitas de puntas de espárrago... ...80 gramos de jamón serrano... ...una cebolla pequeña... ...tres cucharadas de aceite... ...una cucharita de azúcar... Uh -huh. ...y un huevo duro... ...y un huevo duro... ...perfecto, pues... Eh, ...y recordamos cómo, cómo se elabora... ...paso a paso la receta... ...muy bien, ponemos una cazuela... ...en una cazuela ponemos a rehogar... ...la cebolla picada en cachicos no muy grandes... Uh -huh. ...sin dejar que se dore... ...añadimos los guisantes... ...rehogamos todo un poco removiendo con la espátula... Eh, ...agregamos un vasito de agua... ...y la cucharadita de azúcar... ...se mueve bien, se tapa la cazuela dejando el fuego lento... ...y cocemos de esta manera 15 minutos... ...echamos el jamón bien picado... ...y seguimos cociendo unos 20 minutos más aproximadamente... Uh -huh. ...rectificamos de sal... Y añadimos los espárragos y decoramos con el huevo duro al gusto, a rodajas o picado o, o como queráis. Perfecto, pues eh, yo creo que ha quedado muy clarito y muy apetitoso también <risa> estos eh, guisantes eh, con puntas de espárrago. Es que ricasco, Raquel, Marti Artu por traernos una semana más eh, una receta y pues hasta la semana que viene. Pues muy bien, aquí nos vemos. <risa> Venga, gur. De malos cuéntalos tal como son, mira, escucha lo que sientes, aprende esta canción. No me hace falta nadie para poder decir que estoy bien. Y el día en que te marches, no será triste ni me alegraré. Soy como un autobús en la acera, que solo tiene paradas a un lado. He puesto barras para las curvas feas y para bajar un botón colorado. No, I love I love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 Panazca atrás manera Que no se extrañen del amor sin celos Que no se extrañen si los nudos se deshacen Soy la veleta que pasa de tiempo Soy una bala que mata de miedo entera Lo no asusta cuantos dias No conozco otra manera no hay solución en mi interior. No, que, que no hay amor y Escucha la de Ale Original, no he escondido mis die het juego hasta el final soy lo dat conocido vivo lo que digo is todo el mundo sabe lo que puede esperar no hay amor Bueno y con este No hay amor de la pulquería nosotros nos vamos a despedir hasta mañana a las ocho y media volveremos como siempre con el boletín informativo en euskera y a partir de las nueve con el magazín Berrión. No hay amor, no hay amor. Mientras tanto, seguid con nosotros con la programación de Berriozari y Riatia en el 100.8 de fmooneguskiplaza.net. Vía el arte chincho, aquí están eh, Taondo Bici. Ay yo.